Buenas noches, bienvenidos a Círculo Directo Radio, programa dedicado a la música, cultura y temas de actualidad. En directo cada jueves de 8 a 9 de la noche podrán seguirnos a través del cable 104.6 y Ether 99.4 frecuencia modulada.